la inteligencia inquisitiva de la humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia con, con contar contar su historia para quien quiero oindra más allá más allá ya llegan los ojos donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos en algún lugar del universo en algún lugar del universo se escucha el la noche en Buenos Aires y en La Plata Los Toldos, en Rosario en Santa Fe en Tres Arroyos, en Bermejo en Epuyén en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Cala Muchita, en Salto Encantado, pero la tarde en Paraná, en Jujuy, y en Bogotá, Colombia, el crepúsculo en Esquel en Formosa, la madrugada en Mar del Plata, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. En todos esos momentos en que hemos decidido dividir el tiempo terrestre para poder... Contabilizarlo y a través de todos esos puntos Y en internet, por intermedio de la red satelital de Farco Emitimos nuestro mensaje con destino, el cosmos La última frontera donde quizás puede existir alguna otra civilización como la nuestra Que pueda recibir este mensaje, decodificarlo y tal vez Animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Los agujeros negros son un caso entre unos pocos en la historia de la ciencia, en el cual la teoría se desarrolla en gran medida como un modelo matemático. Antes de comprobarse a través de observaciones concretas, que evidencien que se trata de algo que transita el camino de lo correcto. Este ha sido precisamente el principal argumento que han esgrimido sus detractores oportunamente. Pero la ciencia y los investigadores científicos no se amilanan del mismo modo que ocurrió con lo que se conoce, por ejemplo, como el espíritu de la radio. hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo de que pudiéramos años. imaginar. El congo sí. del universo se escucha en sí. big bang. Más rápido de lo que podemos imaginar, en internet viaja nuestro mensaje también a través de Delta 80, el Rocker Nauta Radio. QSP Más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio, Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia y Radio Touch de Villa Urquiza y tantas otras emisoras que sin nosotros saberlo, nos, generosamente nos distinguen formando parte de su programación, ¿no es cierto, señor Hernán Llunes? Aquí presente y piloteando. Todo ello gracias... ...a ah, la red satelital de Farco... ...y por supuesto, frecuencia cero, con zeta, señor... ...eso es, así me gusta, el operador asiente... ...me da la razón siempre... ...¿cómo podría uno creer en la existencia de objetos... ...como los agujeros negros... ...cuya única evidencia sólo eran cálculos basados... ...en la dudosa teoría de la relatividad general... ...pero, en 1963, sin embargo... Martin Schmitt, un astrónomo del observatorio Monte Palomar de California, midió el corrimiento hacia el rojo de un débil objeto parecido a una estrella, determinando que sin duda era demasiado grande para tratarse de lo que hasta ese entonces era conocido. A Schmitt, como a tantos otros, la ciencia les debe mucho más que un simple gracias. I would still love you Mountains crumbling to the sea They were still in your name Catawarma So today, my world smiled smart Your hand in mine, you walk the mile Thanks to you, you will be tired You and me are the only ones As the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumbled to the sea, there would still be you and me. al infinito cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansarte de hacer donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz hacia nuevos universos viaja el mensaje de Philip Barbara Mirando al infinito sin cansarse en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi querido amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol también se nos puede encontrar junto a 7 octavos Gigantes Gentiles de Quique Coaleano el retorno del gigante de Gustavo Bolasini y Progresiva 70 con Gustavo García además la corte del rey carmesí ...Trae Tormenta, Soundchairs... ...importantísimos programas de rock progresivo y sinfónico... ...señor Hernán Llunes, ¿eh? Trae Tormenta, Soundchairs... ...y radios, radios como Mexicali Prog... ...Oral Moon, Delicious Agony... así está también Frecuencia Cero por intermedio de Big Bang... ...realmente un placer y un honor, ¿no es cierto? Un corrimiento hacia el rojo tan grande... ...como el descubierto por Martin Smith... ...debería haber sido causado por el campo gravitatorio... ...de un objeto tan masivo y tan cercano a nosotros... ...que tendría que haber perturbado las órbitas... ...de todos los planetas de nuestro sistema solar. Esto daba la pauta que debería tratarse... ...de un colapso gravitatorio de significativa magnitud... ...ubicado demasiado lejos para poder observarlo... ...y que habría que estudiar de forma lenta... I tranquila. Do you want I'm bushing, baby, like I've never known you before. You know you drive crazy, child. I just want to see you on the your You're is superstitious woman. Give me a superstitious mind. Oh my god The air so the vision from my eyes and I don't care So take me down. To the bone <laughs> i can't stop i no i don't give my love no more i want to keep of you me can't sing no more i wonder if she got bills so this millones de años, sepil millones de años. años, La ciencia lo denominó la, la gran explosión. Más comúnmente, ERT Flarga. Nuestro cariño y afecto a todos aquellos que nos escuchan por frecuencia cero, sin duda, y también a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco con Santa Fe, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Nuevos estímulos sobre la existencia de agujeros negros llegaron en 1967 con el descubrimiento realizado por un estudiante de Cambridge llamada Josephine Bell respecto de objetos celestes que emitían pulsos regulares de ondas de radio. Al principio... Bell y su director de tesis, Anthony Hewitsch, pensaron que podrían haber establecido contacto con una civilización extraterrestre de otra región de la galaxia y que los pulsos de radio no eran otra cosa que mensajes de uno de los muchachos.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 Señales de radio que portan nuestro mensaje se emiten a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Cala Muchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.1 Radio touch en Villa Ballester, 98.1 FM La Nueva en Formosa... 98.5 FM Mate Amargo en Los Tolos. Y un especial saludo a 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. ¿Eh? Muchísimas gracias por elogiosos conceptos. Y además allí vamos todos los días, sábado y domingo inclusive, señor Hernán. No será mucho trabajo. Por eso Edgardo Ausielo y Montenegro no, no vienen más, ¿vio? porque no les gusta el trabajo. Un gran afecto a todos aquellos que nos escuchan desde allí. Joseph Finn Bell y Anthony Hewish anunciaron en un seminario al cual asistió entre otros el célebre Stephen Hawking su descubrimiento de cuatro fuentes de señales de radio denominándolas LGM, es decir, las iniciales de Little Green Men, hombrecitos verdes, en la creencia de haber logrado un contacto con otra civilización de la galaxia, pero sin pensar que quizá podrían terminar siendo la cara de un juego Here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 Hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha en Big Bang. Vuelve Merillion a la Argentina y ahí estaremos en el Gran Rex junto a la gente de la lista de rock progresivo La Lata y toda la comunidad argentina. ...del rock progresivo... ...para ver esta banda inglesa extraordinaria... eh ...Medillion en... ...Frecuencia Cero... ...y por supuesto también en... ...99.9 Focus FM de Puyén Chubut... ...100.9 FM La Milagrosa de Mataderos... ...101.5 FM Milenio de Capilla del Monte... ...103.5 FM Salto Encantado... ...de Villa Salto Encantado, Misiones y 107.1 FM, La Propaladora de Neuquén. Finalmente, Bell y Hewish y el resto de los científicos... ...llegaron a la conclusión menos romántica... ...que el añorado deseo de tomar contacto con posibles extraterrestres. Los pulsantes, señales de radio detectados... Eran producidas por estrellas de neutrones en rotación a las que se bautizó con el nombre de Pulsars después de novedosamente verlas como un bebé. si hay universos viaje el mensaje de Philip K. Pensando sin cansarte, también nos podés escuchar a través del sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná La detección de... ...pulsantes ondas de radio... ...producidas por las estrellas de neutrones en rotación... ...debido a una complicada interacción... ...entre sus campos magnéticos y la materia de su alrededor... ...fue una mala noticia para los escritores de novelas baratas... ...aterrorizantes de ciencia ficción... ...pero muy esperanzadoras para el pequeño grupo de científicos que creían... Más que nada en la existencia de agujeros negros que en los actos de Mandrake. dee años, sepil millones de años, La ciencia lo denominó la, la gran explosión. Más comúnmente, el flipárago. La detección de pulsantes ondas de radio en el año 1967 fue la primera evidencia positiva de que las estrellas de neutrones existían. Al poseer un radio de unos 15 kilómetros, una estrella de neutrones es la expresión real del radio crítico en el cual una estrella se convierte en un agujero negro, algo que no era fácil de encontrar hasta ese entonces en ninguna parte. de radio en procura de alguna otra civilización big, big, big bang. ¿En ¿En lugar lugar de se escucha el big big bang. Bang. si una estrella como la de neutrones podía colapsarse hasta un tamaño tan pequeño no era ilógico esperar que otras estrellas pudieran colapsar a tamaños incluso menores y así convertirse en agujeros negros. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Lata roqueros a José Luis Castaño Roberto Puliche a Daniel Esperlungo a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante aquí Quique Coaliano de Gigantes Gentiles a Mariano Bugarín a Alex Sentana de Busley Park Sydney, Australia a Icarus Music por su aporte de música para el programa Y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar Al departamento de edición de Frecuencia Cero En la figura de dos trabajadores Leo Montenegro y Edgardo Ausielo ¿sí? Creadores y además exploradores de vaya a saber qué cosas En la conducción Jorge Ingenieros Operación técnica y puesta en el aire Hernán Llunes, una estrella del rock and roll Dirección General Hernanda y Sitch. Colaboran aquí en el piso mi querido amigo Lucas y Javier... ...que nos cobra, no sé qué cosas, pero bueno. Una realización B asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail... ...bigband.com.ar O visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar Allí hay detalles de los conciertos, notas y además... Eh, la presentación de 21-12, eh, la banda de mi querido amigo gabito ¿sí? Excepcional banda argentina, realmente muy potente. También estamos en Twitter, Facebook y flipboard Será hasta la semana que viene. Chao.